Aquí está Paco Ibáñez, suavecito, eh. Hermoso tema para la otra orejita. Era hace una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos Erase una vez un lobito bueno Al que maltrataban todos los corderos Y había también un príncipe malo una bruja hermosa y un pirata honrador y había también un príncipe malo una bruja hermosa y un pirata honrador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 Un pes hay que jugar Son tan poquitos colores El celeste y rosa y Tindemos un algoritis De color libertad Te pido un bebé chiquito Para aprender a cuidar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 el celeste il osa un arcuris de color libertar mm, Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar Y grandes que nos ayuden a sentirnos a la paz, Nenas y nenes felices jugando de igual a igual Es mucho lo que está en juego, no nos quieren separar. Quien dijo que los juguetes son del medio de, de nada Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores.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 arena toda tu inmensidad dejando huella ayúdame, ayúdame, a ayúdame a mirar ayúdame a mirar de tierra adentro soy de las maderas no pude imaginarme que existiera intensidad de azules que me ciegan ayúdame, ayúdame a mirar Ajută-mi a mirar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 se curaron con la vacu, con la vacuna luna luna luna Se curaron con la vacu, con la vacuna luna luna luz, Una vaca de gurubu, no podía decir ni El brujito la embrujó, y la vaca se inmuneció Pero entonces se preguntó manejando el cuatrimotor y sabe lo que pasó no todas las brujerías del brujito de culú se curaron con la tu con la cuna luna luna curaron Nu, nu, nu, nu, No! Ah!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 ando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto en Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de luz. ando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontraré plegaría para un niño dormido quizás tenga flores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 Como dijo el Che Guevara hasta la victoria siempre Por los niños por la dignidad hasta la victoria siempre como dijo el Che Guevara